Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Me lleva el me lo llevo yo, a que se acabe la vaina, me lleva el me lo llevo yo, a que se acabe la vaina, camino sobre la mar. Welcome to Benito Juárez Airport in Mexico City. De camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. un niños, de amor, con de... Bolivia. que se ha ido a Mango de la avenida Paco, creo, che. ¿Qué va a querer, amigo? Tenemos Super superpancho con poncho, mira, hamburguesa. Ay, decime qué aderezo le va a poner papito. Ay, quesillo, ay, quesillo. ¿Qué va a querer, quesillo, señora? Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.